Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de Sudamérica Extremo. Soy José p i s a c o conductor del programa, y quisiera saludar a Roberto Arteaga y José Fons, agradeciéndoles por el espacio que me brindan. en 7 rock radio en el día de hoy tenemos excelentes bandas de sudamérica y queremos empezar en el día de hoy con una banda genial proveniente de argentina a la cual tuve el gusto de poder organizarle su concierto acá en montevideo y hablo de la banda prion la banda prion es una banda de d e a t h metal argentina formada ya por 1994 con gregorio cochian marcelo ruso s y i ñaki que en el año 2001 v a ser reemplazado por walter barrio nuevo marcelo ruso s puf, tremendo b a t e r o walter barrio nuevo tocaba el bajo y la voz por favor atención a m i g a z o excelente músico y r e gorio en la viola un disparate bueno a continuación le vamos a dejar un temita de la banda prión que esperemos que sea de su agrado Chronic, this is... Pasada Prión por Sudamérica Extremos, vamos a seguir por Argentina con una gran banda de un amigazo de Ismael y, y, y la barra de amigos de él. Fibroma es una banda de, de Brutal Led, se formaron allá por el año 2010 y sacaron su primer EP con el homónimo de su, del nombre de su banda, llamó Fibroma. Y fue en el año 2014. Sus actuales integrantes son Mario s a c voces, Ismael Pérez, baterías, Luca Delgado, guitarra y Patricio Borguín en el bajo. Y a continuación, le vamos a dejar un tema de Fibroma. Entonces, el tema se llama Mi a s i s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 Desde Argentina nos vamos para Brasil con una banda que está teniendo muy buena repercusión a nivel sudamericano y a nivel mundial. Hablo de la banda Antropina. Antropina es una banda de Black Dead formada en Brasil, Porto Alegre en el año 1996. Y con el cual he tenido el placer, con Merion, de compartir、eh, streaming con ellos. Tienen una muy buena calidad de composición, tienen un excelente sonido. Y bueno, le, a continuación le voy a contar un poco al respecto de sus integrantes: que son Murillo r o j h a en voz, Fernando Muller en guitarras, Cleomar Smithaus en bajo, Mateus Perroti en la batería y Alex Alves en guitarra y coros. Cabe comentarle también que en Brasil.、Eh, Me llama mucho la atención、eh, porque ellos cantan en portugués, o sea, ellos no cantan en. en generalmente las bandas de Brasil no cantan en, en inglés y está muy bueno, ¿no? Está muy bueno que, que se defienda un poco lo que es el tema de, de, nuestro, de nuestro idioma y que, y que el metal va, va más allá de, de un idioma. Generalmente, para todo lo, el tema del metal,、eh, utilizamos el,、eh, el inglés, pero eso ya está quedando un poco de costado ya. Con el pasar de los años, este, cada banda c a n t a en su propio idioma y me gusta mucho saber de qué eso está sucediendo. Y una de las pruebas de eso es el trabajo que tienen haciendo Antropina, que está muy bueno. Y ahora le, le, le voy a dejar con, con un tema、eh, de la banda Antropina que se llama Más mojados a z o i t a d o s Un ratito más en brasil porque ya saben que brasil es una de las grandes este, potencias sudamericanas en lo que tiene que ver con, con metal estamos hablando de, de la población más grande de toda sudamérica y bueno tienen bandas exquisitas realmente exquisitas y, y una de ellas que también tuve el, el orgullo de poder traerlos a, a montevideo a tocar y destrozaron todo realmente increíble su show fue la banda mental horror los que estuvieron en aquella fecha en la barraca es seguro que se deben de acordar lo que fue con la barraca repleta con casi 500 personas y estos locos tocando brutal de fue una cosa de locos como le contaba mental horror es una banda de brutal de metal proveniente de porto alegre brasil se formaron allá por el año 1993 con adriano m a r t i n i voz y guitarra que voz que voz que tiene esta normal impresionante cesar china en el vasco pero también fue、eh, reemplazado después Cuando vinieron a Montevideo, vino un pelado de apellido de apellido Meireles, pariente. <risa> y, y en la batería estaba Sandor Moreira. Un anormal en la batería, este tipo no es una cosa que no se puede creer. Hacían un brutalet aplastante, realmente increíble su show, la gente le encantó. Y bueno, a continuación lo vamos a dejar con un tema de ellos que espero que a todos les guste. Y el tema se llama Sentences to b e l i e v e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 La Sociedad de las Sombras, logea pro metal ubicada en más de 15 países de todo el mundo. Desde Brasil, nos vamos directamente para Chile con una gran banda. Una banda que tiene varios discos abajo de, de, de la manga en su currículum. Ha hecho grandes giras a nivel europeo. Y hablo de la banda u n b l i s s e d la banda del gran amigo Paul c a l l a h a n que Fue guitarrista y fundador. Cabe mencionar también que Ambliss es el gran Paul Callahan, fue uno de los propulsores y grandes hermanos de Michael Sata en lo que fue la creación de la Sociedad de las Sombras Chile, antes de que se empezara a esparramar、eh, para el resto de Sudamérica y para el mundo entero. Bien, y le voy a contar un poco más al respecto de Ambliss. Ambliss es una banda de black death metal. formados allá por 1999 con Javier Rojas guitarra, Gonzalo t o u s s a i n batería, Jonan Break bajo y el gran Paul Callaghan voz y guitarra. En este momento Ambliss se encuentra bastante Quieto, porque lamentablemente Paul Callahan ha tenido algunos problemas i t con la policía, pero esperemos que pronto vuelvan. Desde allí le vamos a compartir un tema. De esta gran banda se llama Am Blitz, y esperemos que a todos ustedes les guste. Y el tema de la banda Am Blitz que le s voy a presentar a continuación se llama Misery Torment. Allí pasaba b l i s z entonces vamos a quedarnos un rato más por Chile y a continuación le vamos a presentar una banda. Uy, uy, uy, uy, es una banda de black metal、eh, muy fuerte con bastante trayectoria.、Eh, hace poco se presentaron en el festival c h i l o é Metal Fest, es un festival que se hace en la zona austral de Chile con más de 50 bandas. Este fue un show tremendo.、Eh, hablo de la banda Mercy Tron. una banda de black metal formada en Valparaíso, Chile en el año 2000 sus integrantes son Tanatron, Bajo, Omen, Voces y Guitarras y Teclados y Kraken, Batería bueno muchachos sinceramente para mí es un placer haber recibido material de, de esta banda quiero agradecer a la gestión de la Sociedad de las Sondas también por hacerme l l e g a r el material de, de Mercy Tron y a continuación les vamos a dejar un tema de Mercy Tron que se llama Sentence Executor Contacto al 598-95-786-289. Música Records, producción de bandas. Contactate al 598-99416-672. Sala 13, con método Inspira, con grabaciones de ensayo y estudio en alta calidad. Teléfono. Más 598-95-977-659. Muy bien, ahora nos vamos directamente para p a r a g u a y y atento con las bandas que se las voy a presentar ahora,、eh, que realmente <ríe> van a dar mucho que hablar. Me mucho calor no solamente por, por lo que es su composición por su sonido sino que también、eh, me ha captado mucho la atención porque los paraguayos están cantando en el idioma guaraní increíble escuchar bandas de death metal en su idioma autóctono y una de las bandas que lo hace son blasfemer la banda del gran amigo luis batilana excelente guitarrista Es una banda de Dead Melódico que se formaron ya por el año 2011 en Asunción, Paraguay. Su formación actual es Pedro Rojas Guitarra, Luis Batiliana, Néstor Slandersan Batería, Arturo Ruiz también en, en la batería. b La s Femme es una banda que ha estado cambiando mucho de, de músicos con el pasar del tiempo, pero siempre Luis se las arregla como para estar grabando, estar componiendo y estar saliendo con su música para, para el mundo exterior. La banda Blasfemme forma parte de la sociedad. de las sombras y el señor luis valiana forma parte de lo que es la presidencia de la sociedad de las sombras en paraguay y a continuación le vamos a compartir un tema que les va a volar la cabeza de la banda blasfemer y el tema se llama arasuno Volando a volar la cabeza nos quedamos un ratito más por, por paraguay que tiene una escena riquísima en lo que es el tema de metal en general、y、me topé con una banda que me encantó <ríe> la verdad que me encantó hablo de la banda vertebra l que fueron fundados este allá por el año 2013、eh, son de función de, del paraguay bueno、eh, ellos hacen un death metal bien enfermito bien rico con muy buen sonido este unas portadas geniales ¿viste? realmente me llamó muchísimo la atención e la calidad que tiene、eh, vertebral y bueno les voy a contar un poquito respecto de la, de la, de la formación que tienen este cristian rojas en, en el bajo y voz alberto flores en guitarra daniel la rosa en, en la otra guitarra y denis viveros en la batería por favor gente vayan subiendo un poco el volumen y presta atención a esta banda porque es g a y este espero que sea sobrado a mí me encanta Así que bueno, espero que a todos ustedes también les guste Y bueno, los dejo con Vertebral y su tema The Art of Perversion y organización de eventos teléfono 598 92 429 585 epitafio t a t t o o and body piercing teléfono 598 95 640 600 gusano maldito grabación masterización y producción de bandas La Sociedad de las Sombras, l o g i a pro metal ubicada en más de 15 países de todo el mundo. Muy bien, entonces nos vamos desde Paraguay para Ecuador con una banda que ya había escuchado hablar de e l l o s Incluso tengo un CD、eh, que lo conseguí a través de, de un amigo. Es una banda de Dead Metal que se llama Murder. b u e n o Murder también pertenece a lo que es el movimiento de la Sociedad de las Sombras en Ecuador, liderados por el gran Galo Castellano, excelente vocalista y aparte de un técnico、eh, en sonido de alta calidad.、Eh, la banda Murder fue formada allá por el año 2003 en Ecuador por Edison Avellaneda en guitarra, Jimmy Cabrera en la batería, Santiago Quispe en la guitarra y Galo Castellano en voz. Ellos se caracterizan por hacer un death metal muy agresivo. Con características de bandas de la primera línea de, de, de metal norteamericano, y a continuación lo voy a dejar con un tema de la banda Murder que se llama Star of Shock. Ecuador y nuevamente tengo que agradecer a la gestión de la Sociedad de las Sombras que me está facilitando el contacto con, con muchas bandas. Ahora se comunicaron con, conmigo una banda llama Deseret, que es una banda de death metal ecuatoriano, nacidos en Quito en el año 2002. Hacen un、The、metal. Muy podrido, bastante enfermizo, bien, bien picante. Sus integrantes actuales son Javier Gangotena en voces,、eh, Daniel Murillo bajo y coros, Marcelo Barba en guitarras, Gabriel Carolis en guitarras y David. en la batería realmente、eh, cuando recibo la invitación de, de parte de d de esa red a escuchar su música el, lo pongo en los auriculares y la verdad que quedé muy contento con, con lo que e s t a b a escuchando bien aquí se lo voy a compartir para que todos ustedes lo, lo escuchen para que lo conozcan y para que lo apoyen、eh, le vamos a dejar un tema de la banda de ser red y el tema se llama es finge maligna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 Más 598-95-977-659. Muy bien, entonces, desde Ecuador nos venimos directamente para Uruguay, mi gran tierra natal. Y a continuación lo vamos a dejar con una banda de la tierra que yo nací, de la provincia que yo nací, que es Salto. Me enorgullece de poder、eh, estar presentando a una banda de mi tierra natal. Y hablo de la banda Inquisidor. Y Quisidor es una banda que pertenece a la Sociedad de las Sombras de Uruguay, que se presentó hace muy poco en el festival de, del Carnival Fest, que es, que es uno de los festivales más grandes que se hace de metal acá en Uruguay, y que van a realizar una fecha、eh, junto a otras bandas. En lo que va a ser la primer festival de la Sociedad de las Sombras en Uruguay el día 19 de marzo, junto con dos bandas más. Así que, bueno, los invito a todos ustedes que, que se arrimen a, al boliche Midas a escuchar y apoyar a, a las bandas que, que van a tocar ese día. Por ahora son tres bandas del interior que necesitan bastante apoyo. Y bueno, vamos a volver a lo que es el tema de la banda Inquisidor y contarles un poco respecto a su formación. Inquisidor es una banda proveniente de Salto Uruguay que se formaron en el año 2020. Con Andrés Menoni en la guitarra, Jorge Ferreira en la batería, Cristian Martínez en voz y Luca Tour en el bajo. A continuación le vamos a dejar un tema de la banda Inquisidor que se llama El Ritual. quedamos un rato más por uruguay y le voy a presentar la banda de un amigo querido juan y su banda macabria u e n o juan es un excelente músico y forma la banda ya por el año 2000 Entonces, en cerro largo uruguay juan es este... <risa> bueno, lo que no toca juan juan toca la guitarra canta toca el teclado hace baterías electrónicas no sé el hombre es un salado y realmente、eh, cuando mostró su material le dije oh loco esto hay que mostrarlo me encanta lo que, lo que estás、haciendo". Y, y bueno, compartió un, un tema para que lo difunda, para que todos ustedes conozcan la, la banda Macabria de Cerro Largo. Y les voy a contar un poquito de lo que es el tema de, de, de la formación. Como les contaba, Juan forma Macabria en Cerro Largo, Uruguay, en el año 2000.、Eh, macabria está compuesto por Juan Tajá en guitarra y coros, Santiago Chávez en bajo, Gonzalo Barloco en voces y en la batería han grabado, han pasado un montón de bateristas. En el momento la banda se encuentra sin baterista, pero trabaja con bateristas de sesión. Entre ellos, los bateristas que han trabajado con, con Juan Tajada, podríamos mencionarle a Juan Sala, Mario Monteiro y Gustavo Tort y también a Tote Fernández. Estos son algunos de los bateristas que han trabajado、eh, ayudando a Macabria para, para grabar su material. Y desde allí le vamos a compartir un tema de la banda Macabria. q u Espero e que a todos ustedes les guste y les interese por la propuesta que tiene la banda. Y el tema se llama Travelers w i t h of f Borders.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 La Sociedad de las Sombras, logea pro metal ubicada en más de 15 países de todo el mundo. Desde Uruguay nos vamos para Colombia, otra de las grandes potencias metaleras sudamericanas. Pero esta vez le vamos a presentar una banda que le va a aplastar el cerebro. Y hablo de Postmorte: m una banda de brutal grind gore. De la Gran Flout, formados en el año 2002 por Álvaro Varias, batería Edgardo Barraza en el bajo y el gran Gabriel Luna en guitarra y voz, la banda se empieza a abrir camino a, a grabar y a tocar en vivo con una actuación espléndida, un sonido avasallante. A mí me encanta, por, por me encanta. Tengo que admitirlo que realmente placer poder, poder haber escuchado、eh, sus trabajos, a d mirado sus v í d e o s haber apreciado sus conciertos en vivo.、Eh, la banda también. La banda Postmortem también forma parte de lo que es la, la sociedad de, de las sombras en, en Colombia. Y bueno, realmente agradecer a la sociedad de las sombras porque este, se están acercando bandas que realmente、eh, merecen difusión para que todos ustedes la conozcan, para que todos ustedes la compartan, para que para que darle difusión y apoyo a las bandas que bastante lo, lo, lo, lo necesitamos. Le vamos a compartir un tema que de la banda que tuve que elegir porque son todos los temas buenos. Este, pero a mí me gustó un tema que se、si、lo quiero compartir. Con todos ustedes, y el tema se llama Cabina del Terror. イセえそす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 Ocho、de oro, le vamos a dar el programa de hoy con los grandes amigos de la banda Luciferian. Tuve el gusto de poder traerlos a Uruguay por primera vez allá por el año. 2006, más o menos, realmente tremendas personas, muy humildes, muy buenos músicos. Y q u é decir de Luciferian? Bueno, Luciferian tiene un sonido muy denso y extremo. Son provenientes de la ciudad de Armenia, Colombia. Se formaron en el año 1996. Sus letras hablan especialmente de anticristianismo y satanismo. La banda ha hecho varias giras por Sudamérica y también. Ha tocado en Europa, nada más y nada menos que tocaron en, en la mismísima Noruega. <ríe> Increíble el trabajo que han realizado Luciferian. Vamos a contarle un poco respecto de los integrantes de, de la banda: que s o Null n Blackthron, bajo y coros, Héctor Carmona, voz y guitarra, el gran hermano Edison s e p u l v e d a en la batería. ¡Qué baterista! Por favor. Bueno, creo que no tengo mucha cosa más que decir de Luciferian porque Luciferian ya, <ríe> al nombrarlo, ya hablan por sí. Y, solos, y son l o o s s y una excelente banda de, de, de la croneta sudamericana. Les vamos a compartir un tema que se llama Satanic Factory.